Buenos días a todos, a todos los vecinos, a todos los funcionarios provinciales, Lorena, Oscar, eh, Pablo, eh, no me acuerdo el nombre, Eliana, eh, Raúl vena presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de cipoletti concejal Marcela Linardo, secretario de Acción Social Nacho Pierucci, bueno, son todas autoridades municipales y provinciales que nos acompañan, porque evidentemente, Así pareciera algo simple, ¿no? Haber recibido una capacitación desde el Gobierno Provincial y Municipal, así como bien lo dijo Oscar Cifuentes, eh, consideramos que es muy muy importante poder darle a nuestra comunidad esto que significa una capacitación que permite ir agregando un valor a la vida de cada uno de ustedes que va a ser tanto útil para sus cuestiones, personales familiares, como también como una salida laboral, que seguramente muchos buscan, y que eso ya sí tiene un significado que tiene que ver con la calidad de vida y con el progreso de, de, de la persona. Eh, el Estado se tiene que ocupar de muchas cosas, eh, sin duda que todos queremos tener la ciudad limpia, tenemos tener asfalto, queremos tener este, los servicios que el municipio, en este caso, y también la provincia nos brinda, y en este aspecto de de poder eh, brindarle a la gente capacitación, así como educación, por supuesto, que es la obligación y algo básico, pero este valor agregado que la provincia de Río Negro este, nos ha dado eh, en estas este taller maravilloso, porque ustedes que lo han usado han visto que son instalaciones modernas, cómodas y muy bien equipadas para facilitar la formación y que, bueno, es totalmente gratuito, está disponible Este, orientado para poder regalarle a la comunidad una formación que sabemos que es una herramienta fundamental para llevar adelante la vida de cada uno de ustedes ¿no? la gente de mayor edad este, con esas ganas de seguir aprendiendo que realmente me sorprende y, y los felicito digo la, la vida Digo, uno lleva la juventud por dentro, ¿no? Porque más allá de que el cuerpo va cumpliendo años, pero si uno tiene espíritu joven, siempre hay ganas de aprender, como lo han demostrado acá muchas personas que han hecho esta capacitación. Y por supuesto, para los jóvenes, esto significa este, ir llenando de conocimientos la cabecita y que eso se después se traduce en mayor calidad de vida. Porque uno tiene más capacidad de hacer cosas y se van abriendo las puertas para como todos anhelamos, la mejor calidad de vida, la felicidad, vivir bien. Bueno, el conocimiento no ocupa lugar y por supuesto hay que meterle todo lo que más se pueda y acá donde el Estado ha aportado esto. Esperemos, eh, sin duda que esto es el inicio, acá me estaba comentando Pablo Núñez, de que ya la provincia va a incorporar otro tipo de, de talleres de furgones, como este taller móvil con distintas especialidades, esto es refrigeración y la navegación agregado informática, pero, pero viene... Mec mecánica, soldadura, equipos que vienen completos con todo un lujo de la instalación y que por lo supuesto facilitan tremendamente el aprendizaje sumado a los docentes, que acá tenemos dos docentes, que los felicito y les agradezco que sin duda veo que la gente, ninguno se quejó de ustedes, que decir sí, que los han tratado bien y les han enseñado bien, este bueno, somos parte de una comunidad en la que todos involucran aportamos nuestro granito de arena quiero agradecer a Bomberos Voluntarios que nos ha prestado esta interacción tan hermosa este, y que hoy estamos disfrutando acá cómodamente de esta entrega de diplomas y bueno a todos ¿no? y en especial a los jóvenes alentarnos a que sigan con esta inquietud de formarse Yo digo, eh, el conocimiento no ocupa lugar y la manera de lograr el bienestar para uno y para quienes uno es responsable, que en principio es la familia que uno tiene cuando tiene una familia a cargo. Y después se hace extensivo a toda la sociedad, eh, buscar capacitarse, formarse y aprender cosas nuevas todos los días es lo que nos permite levantarnos y, y lograr objetivos que, yo digo, el único límite lo ponemos nosotros cuando ya nos quedamos cómodos sin hacer nada o conformistas pero mientras como ustedes han demostrado tienen capacidad de ir por más este, uno no imagina el resultado que pueda haber pero vaya a saber, ¿no? yo soy alguien que me tocó como experiencia de vida arrancar con un humilde emprendimiento eh, heredado o acompañando a mi papá que era el oficio que él tenía, que era transportista, un camioncito viejo trabajamos y aprendiendo, todos los días aprendiendo algo nuevo, y con muchas ganas y mucha voluntad de trabajo, mucho esfuerzo ¿no? nada fácil en la vida, todo requiere siempre de mucho esfuerzo pero el esfuerzo, con ganas de aprender no quedándome con lo que ya sé y no me interesa más nada, termina uno en algo que nunca, se yo jamás me imaginé poder hoy, como Dios me bendijo, administrar un lugar de trabajo donde hay un montón de fuentes de empleo, generar fuentes de empleo, bueno, eso cualquiera de ustedes puede ser, cualquiera, más los jóvenes que tienen toda una vida por delante, pueden ser capaces esto, pero el secreto está en aprender, aprender, aprender todos los días, escuchar, saber escuchar, a veces uno se cruza con una persona y dice, ah, ¿qué me va a decir este? Bueno, si uno escucha con humildad, seguramente ese tiene algún mensaje, algo que uno le agrega, le da valor agregado a la vida de uno así bueno, felicitarlos por esa inquietud de aprender este alentarlos a que sigan los jóvenes especialmente aquí en Cipolletti, también desde la acción social este, estamos trabajando está la agencia de desarrollo económico de acción social y estamos trabajando para hacer de Cipolletti este, una ciudad emprendedora esto eh, es un proyecto de nación que lo estamos implementando ¿y para qué les va a servir a ustedes? para que luego del conocimiento Ustedes puedan aprender y tener los recursos y para poder expresar esos sentimientos teniendo, qué sé yo, que aprendió este computación eh, y, y quiere ver cómo canalizarlo como un oficio, bueno, esto de emprendedurismo eh, va a facilitar los medios para que se pueda transformar en un oficio va a enseñar otros aspectos porque uno conoce eh informática, refrigeración. Ahora, ¿cómo vendo mi servicio? ¿Cómo hago que la gente se entere de mi servicio? ¿Cómo hago para administrar este emprendimiento y que sea ordenado y que entonces bueno, todas esas cosas que hay que aprender, este para que justamente quien quiera emprender una medio de vida, este bueno, el municipio lo va a brindar, ya lo está brindando, pero estamos trabajando el hecho de ser ciudad emprendedor es un título que nos da Nación si uno cumple con muchos requisitos y viene la ayuda de Nación que permite comprar equipamiento, permite digamos, dar una ayuda al emprendedor para que arranque y enseñándole todo lo que tiene que ver con ese oficio que está emprendiendo. Que no solamente es saber arreglar la heladera, sino también después este, cómo hacer marketing, cómo tener una relación, este, un, de todas las autorizaciones comerciales para poder vender, este, cómo administrar, así que eso también, este, ténganlo en cuenta, siempre acérquense al municipio, pregunten, consulten, tanto en la Agencia de Desarrollo Económico como en Acción Social, porque hay muchísimas cosas que son para aprovechar y que sin duda le van a servir a cada uno como una herramienta para que lo quiera tener como una herramienta de progreso y de superación. Así que bueno, felicitarlos, este, desearles que, que, que esto que hoy eh, el Estado les ha regalado, porque realmente eh, Dios es un regalo que hay que valorarlo, apreciarlo,